Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Así no se me duerme. ¿Se duerme todo no, no es cierto. Gracias. La, El domingo pasado estuvimos hablando de un tema bastante fuerte. Y yo quiero hacer una aclaración. Si me enojo, no me estoy enojando contigo, ¿sí? estoy enojando con el diablo porque el diablo ha tratado de meter en la iglesia división, ha tratado de meter que tú no conozcas del Espíritu de Dios, porque sabe que si tú conoces del Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Tu vida va a subir a un nivel como nunca ha estado y el diablo no le conviene. Entonces, si tú me ves que me enojo, es porque no me estoy enojando contigo, ni quiero que te vayas de la iglesia, sino que te quedes en la iglesia y que te llenes de Dios. Así cuando yo digo, ahí está la puerta, bueno, cada quien que lo tome como quiera, ¿no? Pero, pero quiero que sepas mi corazón y no es que te vayas o okay, que esto, sino que te agarres de Dios y conozcas más de Dios, ¿ok? Entonces, si ven que me enojo, no me estoy enojando contigo, no lo tomes a título personal. Agarra lo que es de Dios para tu vida ¿sí? y enójate también conmigo, junto conmigo con el diablo, ¿ok? La semana pasada empezamos un tema que a mí me encanta y, y era un tema que estábamos de, eh, queriendo dar desde hace, desde hace tiempo, pero el Señor no nos había dejado. Y empezamos hablando acerca de la necesidad del Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos el punto número uno. Bien. Pepe, pepe, pepe. Eso. Entonces vimos el punto número uno. Estoy probando si estamos sincronizados, estamos haciendo sincronización. Así que tienes que estarme viendo. <risa> Vamos a Romanos 15:13, por favor. Ese es el versículo eje de toda esta enseñanza. Romanos 15:13. Ya lo tienen ahí, dice que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Lo crees? te llene de todo gozo y pa, por eso estábamos, y si tuvieras fe como un grano de mostaza. tú lo dices. O sea, te llene de gozo. Yo no entiendo un gozo sin, sin una manifestación física. Si te sacaras, bueno, no, no, mejor no, no digo eso. Si pasara algo excelente en tu vida, ¿cómo lo manifiestas? como el anuncio ese, ¿no? Ya me incluyó como amigo en mi Facebook. ¡Ah! ¿O oh, no chicas? No dirían, ah, oh, no se hagan. Yo las veo ahí en el Facebook. Nada más entro y salgo, nada más para ver quién está. Sí, de veras casi no entro? Nada más entro y salgo. Yo ¿sí no, George, nada más entro y salgo. Así, chuk, chuk. nada más hago unos sitios, ah, ya veo quién está ahí. Pero bueno. Dice que te llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el creer en, el, en quién? Pues en Jesús, en lo que hemos creído, en el mensaje que hemos escuchado. Dice para que abundemos en la esperanza. Dice por el poder del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo por el poder, repite eso por el poder del Espíritu Santo ¿por quién vas a recibir gozo y paz y esperanza? por el poder del Espíritu Santo y luego Romanos 15 diecinueve dice con poder y señales de, y prodigios en el poder del Espíritu de Dios entonces estamos hablando por el poder y en el poder del Espíritu Santo ese fue el inicio y ese es el eje Y el punto número uno, eso, gracias, lo estábamos viendo todos estos puntos en dos direcciones, la obra que hace el Espíritu Santo en ti y la obra que hace el Espíritu Santo como iglesia para salir, si ¿sí recuerdan, dos puntos, la obra que hace en ti y la obra que hace como el cuerpo, como iglesia para salir hacia allá. Y el primer punto, gracias, y ahí te vas a mantener, ¿eh? porque hoy sí voy a terminar el tema, dijimos, o sea que vas a estar seis puntos ahí todavía más, ¿Qué forma de controlar, viste? gracias Dios por la revelación, el punto número uno fue, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la resurrección de las almas, ¿Sí vieron eso? ¿Sí recuerdan eso? Que una de las, de las primeras cosas como vemos que el Espíritu Santo obra es de que tu, tu alma resucita por el poder del Espíritu Santo. Tu espíritu viene a vida y puedes tener comunión con Dios. ¿Sí recuerdan eso? Ok, pues ahora vamos a pasar al punto número dos. Gracias. Por fin vamos a pasar algo. El... Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Eso, gracias. El punto número dos. y sí, está bien, eh. Y está bien que echemos así relajo. Mientras sea para el Señor, gloria a ti, Señor. Oe, oh, eh, oe, oh, eh, oe, oh, eh, oe. Oh, eh. Jesús, Jesús. oh oe, oe, oe. Jesús, Jesús. Y si tuvieras fe como un grano de ya. Mejor seguimos alabando a Dios, ¿no? <ríe> ok, punto número dos es una obra especial del Espíritu Santo Por lo cual necesitamos al Espíritu Santo Es de que el Espíritu de Dios ilumina al pueblo de Dios Ok, entonces el punto número dos es que el Espíritu Santo Tiene una obra especial y esa es iluminar al pueblo de hecho, el Señor nos ha dado su palabra Que Él mismo ha inspirado Dice la Biblia que, que toda palabra ha sido inspirada ¿Por quién? Por Dios ¿Pero quién, quién la inspiró? El Espíritu Santo sí. Entonces Nadie puede entender la palabra Escúchame, escucha bien esto Nadie puede entender completamente la palabra Si no lo hace espiritualmente Si tú quieres entender la palabra de Dios y haciendo a un lado el espíritu de Dios no la vas a entender, por eso tú escuchas que mucha gente dice, "Yo leo la palabra y no entiendo." Y de repente agarran el ave María, dame puntería y abren la Biblia así como que háblame Dios y abren la Biblia y aquí háblame y dice, "Y Judas fue y se orcó." ¿Sí o no? Entonces Dios no habla así, para entender la palabra de Dios tienes que entenderlo en un nivel espiritual y la única forma que puede hacerlo es, puedes hacerlo es a través del Espíritu Santo porque Él es el que ilumina esa palabra, Él es el que ha inspirado esa palabra, entonces si lo haces a un lado, ¿cómo puedes entender? Entonces tú puedes decir, ¿cómo? Pero si yo he estudiado y he hecho y tengo títulos, e inclusive mucha gente... Eh, Católica dice, oye pero yo, yo, yo he estudiado el catecismo y me he aprendido el credo de memoria para arriba y por abajo y entonces me estás diciendo que no sé nada y yo te respondería, sabes que bueno has hecho bien en aprender, en meterte en un instituto en apuntarte ahí al, al, al curso y demás y todo y querer aprender pero yo te diría, necesitas al Espíritu Santo porque a través de Él, Él va a convertir en luz y poder esa palabra para ti Entonces, no está mal estudiar, no está mal conocer, pero necesitas el Espíritu de Dios. Puedes conocer la letra y conocerla mejor que, inclusive que yo. Y con eso estoy diciendo que no desprecio el conocimiento de la palabra, de la letra, pero el Espíritu de Dios debe de venir a ti y dar vida, ¿entiende? Apunta a eso, debe de dar vida a la letra para ti, transferirla a tu corazón y que no se quede en un, en un lugar nada más aquí de raciocinio, de, de, de, de mente, en la cual yo trato de meter en mis moldes la palabra de Dios, sino tiene que bajarla a tu corazón y sabes que sobre todo prenderle fuego a tu vida, a tu corazón, para que esa palabra arda en ti. O de lo contrario fíjate bien, o de lo contrario, la fuerza y la majestad divina va a permanecer oculta a tus ojos. Por mucho que conozcas de la palabra, mira, nadie conoce las cosas de Dios, dice la palabra, salvo aquel a quien el Espíritu de Dios se agrada de revelarlo. Entonces, si tú quieres conocer las cosas de Dios, ¿a quién necesitas? ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón del Padre, lo que hay en el corazón de Jesús y aún en el mismo corazón del Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Necesitas el Espíritu de Dios porque Él es el que revela. ¿Sabes qué? Ninguna mente carnal puede entender las cosas espirituales. La palabra dice que para los que no han creído, o sea, las cosas del Espíritu son locura. Entonces cuando, cuando yo te hablo de cosas espirituales, tú dices, es que eso está... Por ejemplo, estábamos viendo la clase del perdón y hubieron muchísimas preguntas increíbles, pero había gente que preguntaba y decía, es que, ¿cómo puedo entender eso? O sea, ¿cómo puedo explicar eso? Es que, ¿sabes qué? Por más que yo quiera estar aquí contigo y llevarte de la mano, el Espíritu de Dios tiene que estar en ti para que puedas entender eso. Y para que puedas transmitir eso afuera. Acuérdese que estamos hablando en dos planos, la obra que hacen uno y la obra que nosotros hacemos allá afuera. Y mira, tú puedes utilizar un lenguaje muy obvio y evidente y puedes hablar elocuentemente, pero el, el hombre que no tiene un entendimiento espiritual, escúchame, es un hombre ciego. Y aún la luz más clara no lo va a capacitar para ver. Tú puedes estarle hablando de un, con la luz admirable y esa persona si no tiene el toque del Espíritu Santo, si en tu vida también no hay ese toque del Espíritu Santo, o sea, no va a pasar nada escúchame, cuando tú hablas la palabra tienes, tienes que ser tú enseñado por el Señor y tienes que hablar en el Señor si no tú vas a morir en la ignorancia y la persona va a morir en la ignorancia mira aquí yo puse vamos a suponer que, este es un, que en esta iglesia hay muchas personas que nunca han sido instruidas de esta manera Y hay muchas iglesias que no han sido instruidas en el mover del Espíritu Santo, que es más hacen a un lado la presencia del Espíritu Santo, dicen que no es para este tiempo, dicen que lo que las obras del Espíritu Santo que hicieron los apóstoles y todo eso, eso ya pasó y hoy es otro tiempo. Bueno, yo respeto eso. Pero mira, si, si esta fuera una iglesia que... Por eso es mi interés de enseñarles en, este, en estos primeros dos domingos del año, de, bueno, de los últimos de enero, enseñarles acerca de la necesidad del Espíritu de Dios para que entonces tu año sea marcado distinto, sea distinto y no sea igual al 2010, ni al 2009, ni al 8 ni para allá atrás. Yo no quiero un año igual. Entonces, por eso la importancia de instruir a la iglesia, que escuches que necesitas al Espíritu Santo, porque, ¿acaso no pueden venir cosas malas a nuestra vida? Y, y a veces sabemos que, que no sabemos ni por dónde vienen, hay errores en la iglesia, ¿y sabes por qué hay estos errores? Porque los que estamos en la iglesia, no somos enseñados por el Espíritu, la ignorancia de la presencia y de la persona, del Espíritu Santo, va a engendrar arrogancia, orgullo, incredulidad y mil males más. Yo no quiero eso. Yo no quiero tener orgullo, yo no quiero tener arrogancia y decir, no, no, aquí no, ¿sabes qué? Yo prefiero que tú conozcas la verdad. Porque yo quiero que si tú ves esta verdad, en ti no va a haber condenación para la demás gente en ti no va a haber condenación, no va a haber ese orgullo, incredulidad, y, y, y yo, yo pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento hoy, que abra tus oídos espirituales y tus ojos espirituales, y que puedas ver esa gran necesidad que tenemos de él. Mira, hay muchas iglesias que tienen un celo por hacer el bien, sí, y está bien, Pero sabes que los hombres, las personas han hecho mucho daño debido a la falta de instrucción en las cosas divinas por el Espíritu Santo. Y entonces también, ¿sabes también que viene aflicción? Aflicción a sus corazones. Y entonces, ¿sabes qué? Entras en servidumbre, en servidumbre de hombres. Yo quiero que sabes que ustedes entren bajo el poderoso mover del Espíritu Santo y no bajo servidumbre de hombres. Mira, si, si, si yo estuviera, o sea, fuera de esto, lo que yo les quisiera dar, estaría haciendo cosas de hombres y meterlos a una enseñanza de hombres, y ¿sabes qué estaría yo provocando? Inclusive utilizando la palabra, ¿eh? estaría provocando una esclavitud en ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes tengan una dependencia total del Espíritu de Dios, que seamos una iglesia apasionada por el Espíritu de Dios. Mira, la mitad de los errores que hay en la iglesia de Dios no son errores deliberados, ¿eh? sino son errores que surgen por no conocer realmente la verdad, por no escudriñar las Escrituras con un corazón enseñable y por no someter la mente a la luz del Espíritu Santo. Sin embargo decimos, no, aquí no, allá no, aquí sí, aquí no brincamos, aquí no hacemos esto, aquí no más, no, ¿cómo, cómo esto? Mira, si el Espíritu Santo quiere tocarme, si, quiere, si el Espíritu Santo me hace danzar, me hace bailar, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? someter la mente a la luz del Espíritu Santo. Mira, amados, si el Espíritu de Dios ilumina esta iglesia plenamente, sabes que las divisiones van a llegar a su fin. Si el Espíritu de Dios ilumina la iglesia de Cristo, sabes que las divisiones y las contiendas que hay entre iglesias se van a acabar, porque el Espíritu de Dios es unidad. El problema es que no damos cabida al Espíritu de Dios. Mira, en la iglesia de Cristo hay cismas, hay rompimientos que son generalmente ocasionados por la ignorancia y por el Espíritu altivo que no tolera la corrección del Espíritu Santo. Por otro lado, la unidad real y duradera existe en proporción a la unidad de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones en la verdad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? Esto es, esto es bien pesado, ¿eh? y a lo mejor tú dices, pues yo no conozco otras iglesias. Bueno, déjame decirte que hay iglesias o sea, que se dividen de otras y todo eso, porque no, es que aquí no es el tiempo del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo ha sido usado inclusive por el diablo, escúchame bien, o sea, el hablar del Espíritu Santo para dividir, y ¿sabes qué? Es su mejor arma para dividir la iglesia de Cristo, porque sabe que si está dividida la iglesia, no tiene poder. Entonces agarra y empieza a meter en la mente de la gente No, este no es el tiempo del Espíritu Santo A ver, enséñame dónde dice que se... Y, y a ver, y todo Mira, estaba yo viendo, me enseñó mi esposa un dibujo Hoy, hoy en la mañana, un dibujo Se los voy a traer luego, lo voy, voy a escanear y Se los voy a traer Está una persona preguntándole a su ayudante Oye, ¿ya quitaste de mi Biblia todas las páginas Donde habla acerca del Espíritu Santo? Sí señor, ya la quité ¿Y qué quedó? Creo que nada más quedó la encuadernación De esa forma... Ilustrativa es, o sea, no podemos quitar al Espíritu Santo, es quitar a una persona de la Trinidad. Entonces, ¿en qué crees? ¿En un Dios trino o en un Dios bi binario? ¿Cómo se dice? Dúo, sí, gracias, dúo. ¿En un Dios dúo o en un Dios trino? ¿Sabes que tú y yo creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que son uno uno? Son uno. ¿Y cómo son uno? A través de la unidad del Espíritu de Dios. Eso es lo que los une, ¿sabe? Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Es importante para que tú y yo estemos unidos en Cristo? ¡Sí, es vital! Entonces, aquí vemos la necesidad de que el Espíritu de Dios nos conduzca a toda verdad. Mira, tú y yo no sabemos nada realmente de la palabra y de doctrina y de demás, a menos que sea grabado con fuego en nuestro corazón, en nuestra alma, con un hierro candente, por un toque que únicamente el Espíritu de Dios puede dar. Si tú me dices, yo conozco esta doctrina, y yo conozco esto, yo conozco, mira, ¿ha sido cincelado en tu corazón por el Espíritu Santo? Si no ha sido cincelado por el Espíritu de Dios, mira, creo que no lo conoces. Ahora podemos ver que es, es tan necesario que el Espíritu de Dios, para nuestra instrucción, para que Él ilumine nuestro camino, entonces encontramos que en el Espíritu de Dios está nuestra fuerza para poder instruir a los demás también. ¿Cómo podemos enseñar a aquellos que nunca han sido enseñados? Y mucha gente me dice, es que yo no conozco tanto de la Palabra de Dios, yo tengo poquito tiempo, por eso me estoy apuntando en el instituto, por eso vengo para aprender. ¿Sabes qué? No te limites, esas son limitaciones aquí en tu cabeza. Si tú te metes con el Espíritu de Dios, Él es el que te capacita. Y a lo mejor nada más te puedes saber el, el Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, ¿sabes qué? Puedes hacer toda una disertación y una predicación de ese versículo, pero no lo puedes hacer y no lo sabes hacer porque no te metes con, que, con la persona que instruye y es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Métete con el Espíritu de Dios y no importa que te sepas, ¿Dios es amor? A ver, ¿qué, qué versículo es ese? Primera de Juan. ¿Quién nada más? Yo no me prendo los versículos, ¿eh? O sea, así de tra, tra, tra, me mejor me aprendo la, lo que dice la palabra. A mí no me interesa tanto hablar en, en, en Eclesiastés, dice, no, ahí dice esto. Mira, si te aprendes Dios es amor, con eso, y con el fuego y el poder del Espíritu Santo, con la enseñanza del Espíritu Santo, tú puedes salir allá y compartir a la gente. Pero si tú no sales y nada más quieres Dios es amor, amor y paz, te van a decir, peace and love. ¿Me entiendes? No vas a poder entrar, o sea, ¿me entiendes? ¿Cómo podemos enseñar a los que nunca han sido? ¿Cómo podríamos declarar a los hombres un mensaje que nunca hemos aprendido? Hay una parte en la palabra donde dice, hijo de hombre, come este rollo, hablando de la palabra. Mientras no hayas comido con tus labios, no puedes exponerlo nunca a los demás. O sea, ¿qué estoy diciendo? No puedes darle a la gente lo que no tienes. Hay otra parte en la Biblia donde dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. O sea, si tú quieres tener esos frutos allá con tus amigos, tus guates, tus compañeros de trabajo, o sea, primero debes de trabajar. ¿Y qué es lo que es trabajar? Pues es meterte con Dios para llenarte del Espíritu de Dios y entonces a través del poder del Espíritu de Dios poderles compartir a ellos. Y me encanta porque es una ley de la viña de Jesús. Y la ley es de que nadie puede trabajar allí mientras no conozca primero el sabor de los frutos que crecen en ese viñedo. ¿No te gusta eso? Entonces tienes que gustar primero la presencia de Dios para entonces ir y trabajar en el viñedo y, y decirle, mira qué delicioso y qué rico es. Si no, pues arrepiéntete, pecador. Pues arrepiéntete tú, hijo, pues ¿qué, qué onda, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso chocamos. Cuando llegamos a tratar con otras personas allá afuera, acuérdense que estoy hablando de dos cosas, la obra que hace en ti y la obra que hacemos allá afuera. Cuando llegamos a tratar con otros, anhelando sinceramente instruirlos para Jesús, percibimos que necesitamos al Espíritu de Dios para poder hablar. Tú piensas que mientras que expongas el Evangelio claramente, las personas tienen que verlo, que sus ojos ciegos este, lo tienen que ver, pero sabes que acabas vencido porque sus corazones están fríos y el tuyo también. Puedes tener mucho conocimiento de la palabra, pero tu corazón está frío. ¿Y sabes qué es lo que va a impactar a la gente? El fuego que hay en tu corazón. Ese ardor, sabes que mi Dios cambió mi vida, sabes que mi vida era así, una porquería, pero ahora es así. Y sabes que yo te estoy hablando que tienes que llenar de ese fuego, de esa pasión con el Espíritu. si no lo haces de esa forma, es, ¿alguien se ha parado en un cerro a tratar, que es donde, está soplando la, así, donde está soplando mucho aire y quiere silbar, quiere chiflar? ¿Alguien lo ha hecho? Yo sí lo he hecho y no puede ser. Eh? O sea, está soplando el aire así de frente y tú quieres y el aire está tan fuerte que no te permite sacar un chiflido. Cuando tú quieres salir y compartir allá afuera cosas, sin el Espíritu de Dios es igualito. Está soplándole al aire. ¿Ves por qué a veces no hemos tenido un buen fruto allá afuera? Porque no hay esa fuerza del Espíritu, no hay ese poder, no hay esa instrucción. Y a lo mejor tú le platicas a la gente y tal vez captaron tu idea, pero no puedes impartirles a ellos la mente del Espíritu, el alma real del Evangelio, porque necesitas el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál debe de ser tu oración con respecto a este segundo punto? Tu oración diaria debe de ser pidiendo el poder del Espíritu Santo como el iluminador, porque Él es el que ilumina nuestro camino, Él es el que enseña, Él es el que nos adiestra, y entonces Él te ilumina, Él te llena, Tu clamor debe de ser, oh, ven, bendito Espíritu de Dios. Solo tú puedes disolver las tinieblas personales. Y solo cuando tú me hayas llenado, iluminado a mí, entonces nosotros podremos conducir a otros a la luz. Y entonces entra el Evangelio y entra con poder. ¿Ves la, la, la diferencia? Pero tú no no. necesitas ser llenado. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para resplandecer, para que ese resplandor del Espíritu de la presencia en tu vida ilumine a los demás. Punto número dos. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? Entonces, número uno, ¿cuál era el punto número uno? A ver, no escuché la obra del Espíritu resucitando tu alma y las almas. Número dos, la necesidad del Espíritu Santo que ilumine tu vida, que llene de fuego para que entonces tú tengas y puedas dar a los demás e impactes a los demás. Y punto número tres... Ya se despertaron, gracias. Punto número tres, y yo creo que no voy a terminar tampoco, yo creo que voy a llegar nada más hasta el cuatro, pero el punto número tres es una obra que el Espíritu de Dios hace es crear y traer a los creyentes el Espíritu de adopción. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? El Espíritu de adopción. La obra que hace el Espíritu Santo en tu vida es traerte el espíritu de adopción. Romanos 8, 15 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o sea, papito mío, ¿sí? Padre mío, eso significa Abba Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Uy, temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual tú y yo clamamos, papito querido. ¿Ves qué importante es la obra del Espíritu Santo en ti? En lo personal. Somos regenerados por el Espíritu Santo y así recibimos la naturaleza de hijos. ¿Quién te dice a ti que eres hijo de Dios? ¿Quién da testimonio en tu vida que eres hijo de Dios? ¿Tu pastor? ¿Tu mujer? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? El Espíritu Santo es el que te dice, sabes que tú eres hijo de Dios y como está el Espíritu Santo ahí en ti, te ayuda a clamar, papito querido, te da el espíritu de adopción, antes no eras hijo de Dios y, y perdóneme que lo diga, pero allá afuera se dice mucho, es que todos somos hijos de Dios, no perdóname, no todos somos hijos de Dios, somos criaturitas de la creación. Y los que son hijos de Dios son los que han recibido perdón a través de la sangre de Cristo, le han recibido como su Señor y Salvador, se han arrepentido, entonces esos son hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. ¿Y cómo sabes que eres hijo de Dios? A través del Espíritu Santo. Y es que es por el Espíritu Santo... Que este, este, este concepto de, de, de, de espíritu de adopción es, te apremia, te excita, te, te, te, te, te apasiona y madura continuamente por el Espíritu Santo de tal manera que día a día recibimos más de Él, más de nuestro Padre y más nos acercamos a Él, y nos abrazamos a Él. ¿No quieres eso? Espíritu de adopción. Ahora, a la primera vista a lo mejor dices, espíritu de adopción, ¿qué es eso? no. no. Pero sabes que esto es bien importante, porque escúchame bien, la iglesia nunca va a estar feliz, excepto cuando cada uno de los miembros camine como hijo amado de Dios. Escúchame, ¿quieres una iglesia feliz? Ahora sí como el que pintaba los cuadros, ¿no? Y aquí tenemos una iglesia feliz, ¿no? Y vamos a poner un árbol aquí, ¿se acuerdan de ese? le así... ¿cómo se llama? no sé, pero bueno y aquí tenemos una iglesia feliz, ¿sabes qué? ¿Qué hay que pintar en ese cuadro, que cada uno de nosotros cada uno de nosotros, caminemos como hijos amados ¿y sabes qué necesitas para caminar como hijo amado? tener el espíritu de adopción saber que Dios te ha adoptado a ti saber que Dios te ha escogido tú no has escogido a Dios, sino Él nos escogió Entonces cuando tú te sientes amado, ese espíritu de adopción, el Espíritu Santo dentro de ti te dice, "Tú eres hijo de Dios." Eres... Pero es que estas circunstancias, estas cosas, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y entonces empiezas a caminar en una confianza diciendo, "A ver, métanse con mi papi." ¡Sí! "A ver, métanse con mi papi, porque yo soy hijo de papi." ¿Y qué papi? cuando todos caminemos como hijos amados de Dios esta iglesia va a ser feliz no va a haber divisiones, no va a haber cosas no va a haber chismes, no va a haber cosas porque sabemos que cada uno de nosotros somos amados de Dios y somos hijos de Dios ah pero yo soy más yo nací primero <risa> no todos somos hijos de Dios Pero a veces el espíritu de esclavitud se introduce entre nosotros. Comenzamos a hablar del servicio de Dios como si fuera algo pesado. Ah, esta reunión no me gustó, no me gustó lo que están hablando. Ah, ya viste a aquel cómo se vistió. Y empezamos a hablar cosas, inclusive cuando servimos a Dios, es como si fuera algo pesado y agobiante y estamos descontentos porque no nos reconocen, porque no, no, no obtenemos un salario a lo mejor o, o un éxito visible. Y, y Bueno, todo eso empieza a suceder dentro de la iglesia pero el espíritu de adopción obra por amor y nos hace tener esperanza sin recompensa. ¿Entiendes eso? Esperanza sin recompensa. Y estar satisfechos con el dulce hecho de estar en la casa del Padre y hacer la voluntad del Padre. Mira, si todos entramos en ese, es que créeme, si todos entramos en eso, wow, esta iglesia va a ser una iglesia que va a hacer grandes cosas porque no lo están haciendo por mí, ni para esta organización, ni para nada. Lo están haciendo porque estoy en la casa de mi padre, y estoy en la voluntad de mi padre, y, y ¿qué quieres, padre? No? Y cuando este espíritu de opción viene a ti, ¿sabes qué trae? Trae paz, trae descanso, trae gozo, y si tuviera fe común, trae gozo, valor. Y ¿sabes qué trae también? Familiaridad con Dios. ¿Entiendes esa palabra? Familiaridad con Dios. No es nada más, ah, yo estoy, fam... ¿Han escuchado ese término familiarizado? Yo estoy familiarizado, yo estoy familiarizado con los, con los rudimentos de la iglesia, sé cómo se hace y todo. No, no, no, estoy hablando de familiaridad, de que tienes una relación de familia cercana con Dios. Pero un hombre que no ha recibido nunca el Espíritu de, de, de, de Santo, que, que, que hace un lado el Espíritu Santo, no conoce Esta gran bienaventuranza de la vida cristiana. Un hombre que no se mete con el Espíritu de Dios, una mujer que no se mete con el Espíritu de Dios, desaprovecha esa flor desaprovecha ese sabor rico de ese fruto, desaprovecha la excelencia de esa relación familiar y, y, y sabes qué, y no me sorprende que mucha gente te diga, ¡oh qué pesado es hacer el servicio al Señor! Porque sabes que no tiene esa familiaridad, no ha alcanzado las cosas dulces y no goza de los pastos verdes en que el buen pastor alimenta y hace descansar a sus ovejas. Estoy hablando del espíritu de adopción. Eso es lo que trae el Espíritu Santo a tu vida. Pero cuando el Espíritu de Dios te hace sentir que eres hijo de Dios, y cuando vivimos en la casa de Dios, no estoy hablando de aquí, sino en la casa de Dios, entrar a su presencia confiadamente, sabes que nunca quieres salir de ahí. Dice por ahí un, un salmo, creo que es un salmo que dice, me alegré con los que me decían a la, a la casa del Señor iremos. Fíjate lo que dice, me alegré con los que me decían, o sea, gozo, estoy hablando de gozo, con los que me decían, a la casa del Señor iremos, oye, vas a ir a la reunión, Ay. otra vez, y hay que llegar a las 10 para ensayar, Ay. me alegré con los que me decían, vamos a la casa, sí, vamos, Cuando el Espíritu de Dios viene, entonces el servicio de Dios es dulce, es fácil. Aceptamos la demora del reconocimiento porque no es para nosotros, sino lo hacemos para Él. Ahora, eso es, eso es en nosotros. Estoy hablando en dos sentidos, acuérdense. lo que La obra que hace nosotros, ahora vamos a tocar en este punto número tres. En este punto número tres, ahora vamos a tocar esta obra del Espíritu de Adopción hacia afuera. ¿Okay? Ahora, si el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo está en ti, te está diciendo, tú eres hijo de Dios, imagínate el impacto que va a tener allá afuera. Imagínate un, un, un cuerpo, esta iglesia, eh, desempeñando la religión, si lo quiero poner así, allá afuera gimiendo a lo largo del camino oh, con rostros llenos de miseria como esclavos que temen el látigo de Dios o el rayo de Dios ¿sabes qué va a pasar? vamos a tener un efecto bien chiquito allá afuera la gente de afuera te va a decir oye, espérate, a ver, te ves como que estás sirviendo a un duro capataz eh? y te la pasas así con cara de limón agrio, o sea ¿por qué voy a ser como tú? Tú, tú nos visitas por primera vez a lo mejor pensabas que nosotros somos éramos... santidad al señor gloria a dios no hermano no levantes las manos no. y de repente te encuentras como que qué les pasa estos estos están verdad estamos bien... bien no no estamos locos entonces necesitamos más necesita decirnos que estamos locos la gente de afuera va a decir ¿qué pues, tienes? ¿cómo quieres hablarme del amor de Dios si tu vida está pero si esta iglesia está constituida por hijos de Dios hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios que sus rostros brillan con una sonrisa de su Padre Celestial a ver la sonrisa A ver, la sonrisa. Escúchame, cuando tú llegas con una persona, quiero compartirte del amor de Dios. Y, um, estás en pecado, No estás arrepentirte. Y Dios, cuidado de Dios. ¿no? Alabado sea el nombre del Señor, no el santo. ¿Cómo se le va a, a la gente? ¿cómo se levanta ojalá? en cambio si llegas con alguien y le dices ¿sabes qué? mi Dios es vida mi Dios es fuerza mi Dios es poder cambia vidas ¿sabes qué? ha cambiado mi vida ¿sabes qué? yo era esto, yo era el otro yo era eso y ahora no entiendo muchas cosas pero sé que hay un cambio en mí pero lo más importante de todo es que sé que soy hijo de Dios y la gente va a decir de plano este ya de, lo perdimos No, no, no, es que no me has perdido, no me has perdido, es fíjate, Dios ha hecho eso en mi vida, y, y no sé qué dice, creo que dice que Dios es amor y que entregó, igual... no sé, pero sabes qué cambió a mi hijo, a, a mi vida. El espíritu de adopción trae ese ese, ese brillo en tu sonrisa, y, ese, y esa sonrisa es del Padre Celestial, ¿sabes qué? Porque tú estás acostumbrado a que estás en, dentro del cuidado del Padre Celestial, y, y ¿sabes qué? Y la gente puede ver en ti que tú arrojas tus broncas y tus problemas a los pies de tu Padre Celestial y no los traes cargando como todo mundo ahí Ay, mira acepta a Jesús ¿eh? porque Él es gozo ¿eh? Él es gozo pero espérame porque me estoy desviando porque traigo un peso encima tremendo cuando tú estás y tienes ese, ese espíritu de adopción agarras y dices oh Dios gracias porque tú tienes todas las cosas yo las dejo a tus pies Señor tu palabra dice Señor que vengan a mí los que están cargados y cansados y yo tú me vas a hacer descansar Señor oh tú quieres descansar mira ve yo, yo, yo lo he hecho yo lo he dejado a los pies de Cristo tú puedes dejar tus broncas a los pies de Cristo no entiendo mucho ¿qué pasa? pero ¿sabes qué? déjalos a los pies de Cristo ¿tú crees que las personas no van a decir lo perdimos? <risa> como hijos de Dios estamos acostumbrados a los cuidados de nuestro Padre y estamos acostumbrados a arrojar nuestras broncas a los pies de nuestro Padre Celestial porque sabemos que somos sus hijos ¿sabes que tus hijos vienen y te arrojan las broncas a ti Padre? ¿no? A ver, chicas, ¿no? Mami, necesito unos zapatos nuevos. Es una bronca para una mujer, ¿eh? Una gran bronca. <risa> Papi, creo que es hora que necesito un coche. <risa> y arrojan las broncas hacia los padres, ¿sí o no? Y todos los jóvenes dicen, amén. Los hijos arrojan sobre los padres las broncas. ¿Sabes por qué? Porque saben que son aceptados y son amados. Y a lo mejor los papás no tienen para darles lo que están pidiendo, ¿no? Pero saben que son aceptados y son amados. Y que sabes que tú como hijo estás perfectamente contento con la voluntad de tu grandioso Padre. Estas hombres y mujeres que su rostro brilla por esa, ese conocimiento de ser aceptado, Hijo de Dios, ponlo en medio de un, de un grupo de gente allá en el mundo y ¿sabes qué va a pasar? Yo te garantizo que ese grupo de gente va a empezar a envidiarte tu paz y tu gozo. Así ¿Cómo es posible que si este mundo está lleno de esto y de esto y los zetas y griegas y, y la maldad y los secuestros y, y, y las drogas y los vicios, ¿cómo puedes tú tener gozo y paz? Yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo le haces? ¿No estás viendo tu vida y, y aún así estás... De esta manera, escúchame bien, de esta manera los santos felices, porque tú y yo somos santos, ¿eh? y no, no traemos aquí nada, tú y yo somos santos porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús y nosotros somos esos santos. Los santos felices se convierten en operadores sumamente eficientes Sobre las mentes de los que no son salvos. ¿Por qué? Porque te están viendo. Tú puedes hablar como merolico y si tu vida no está reflejando lo que estás hablando, de nada sirve. Pero cuando te ven, cuando, mira, cuando te ven a los ojos y ven que hay un brillo en tus ojos, que hay una felicidad, hay una paz en tus ojos, wow, O sea, se antoja. A veces yo me acerco con gente y nada más de verle la cara ya, Dios dame paz y vos. <ríe> oh, bendito Espíritu de Dios, debemos de sentir ahora que somos los hijos del grandioso Padre y nuestro amor infantil debe de ser cálido para Él. Así seremos idóneos para salir y proclamar el amor del Señor a los hijos pródigos que están allá afuera, lejanos en medio de la porquería de los cerdos. Pienso que estos tres puntos son fuertes para nuestra vida, ¿no? Necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu de adopción esté operando en nosotros y nos dé la seguridad y la firmeza para en conjunto aquí dentro de la iglesia podamos estar en armonía, pero también poder salir allá y poder impactar a esa gente. Decir, wow, ¿qué eres? Es que soy hijo de Dios. ¡Ay, baja! crees mucho sí a oh, mucha honra yo quisiera saber cuántos de ustedes allá van allá afuera ¿eres cristiano? pues voy a un lugar ahí que estoy viendo eres cristiano eres cristiano no soy hijo de Dios soy hijo de Dios, ay, bájale, no, ¿qué te vamos a crucificar o okay? qué? No, no, no, soy hijo de Dios porque he sido comprado por la sangre preciosa de Jesús. Mira, ojalá te pudieran decir que eres cristiano, porque si te dicen que eres cristiano, quiere decir que eres semejante a Cristo y en tu vida refleja eso. ¿Eres cristiano? Sí, sí, sé sí, que, pero ¿sabes qué más? Allá soy hijo de Dios. Y él determina todo lo que hago, porque yo estoy seguro en él. Vamos por último, me aguantan el último punto y dejamos dos al fin. Voy a hablar otro. Entonces, el punto número cuatro. Gracias. Se cansa muy fácil, ¿eh? Uh. ok número uno el Espíritu Santo resucita tu alma y resucita almas sí. número dos ilumina ilumina tu vida y ilumina allá afuera número tres el Espíritu, el espíritu Santo te trae el, el Espíritu de adopción para darte esa seguridad que eres hijo de Dios y darte esa fuerza para salir allá y decir yo soy hijo de Dios, y número cuatro y esto, o sea, hijo, bueno no sé si voy a terminar este punto, pero el Espíritu Santo es llamado especialmente el Espíritu de Santidad mejor te hubieras quedado en el tres ya vámonos estoy hablando del tema de la necesidad del Espíritu Santo como hijos de Dios, como creyentes necesitamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad Él nunca sugirió el pecado ni ha aprobado el pecado ni ha hecho ninguna otra cosa para contristarse a través del pecado te voy a decir una cosa la santidad no es tener una aureola aquí no es caminar 10 centímetros del piso eso no es santidad No es vestirte con ropajes X. La santidad es el deleite en el Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? La santidad es el deleite en el Espíritu Santo. Cuando tú conoces el Espíritu Santo y tienes una relación con el Espíritu de Dios... Es un deleite estar en su presencia, pero no puedes entrar a su presencia, a esa presencia preciosa y gloriosa del Espíritu Santo, si hay pecado en tu vida. Te hubieras quedado en el punto número tres. Escúchame bien, la iglesia de Dios lleva en su frente, tú eres la iglesia, y la iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Entonces cuando hablo de la iglesia estoy hablando de ti y estoy hablando de este grupo. ¿okay? La iglesia de Dios lleva en sus frentes estas palabras grabadas. Santidad al Señor. No es exclusivo de un sumo sacerdote. Ese tiempo ya pasó. Ahora cada uno de nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces en nuestra frente hay algo esculpido que dice Santidad al Señor. Escúchame bien, solo en la proporción que la iglesia sea santa, podrá reclamar la iglesia de Dios, que es la iglesia de Dios. una iglesia que no está llena del Espíritu Santo una iglesia que no es santa delante de Dios ciertamente no es una iglesia en la cual leemos Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha eso está hablando de ti y de mí ¿eh? y cuando leemos esto como que nuestra mente se proyecta a una iglesia a un edificio a un grupo de gente donde nos podemos diluir Y nadie se fija que yo no estoy en santidad. Y no es de que alguien se fije, Dios te ve. Yo aquí aquí puse en, en, en rojo, o sea, en este, en este versículo que acabo de leer, dice, amó, número uno, amó. Te, Dios te ama, Jesús te ama. Dice dos, se entregó, Él te amó y se entregó. ¿Con qué propósito? Para santificarte, para purificarte, para que seas una iglesia, o sea, una persona gloriosa, sin manchas, sin arruga y que fuese santo. ¿Viste cómo lo pasé a un punto personal? Ya cuando lo pones así... No, dejémoslo en un plano general como iglesia, ¿no? El Espíritu de Dios es el Espíritu de Santidad. Ahora, escúchame bien, la santidad no es una simple moralidad. No es la observación externa de preceptos divinos motivados por un sentido del deber. No es la observación de mandamientos en sí mismos, que muchas veces no son deleitables para nosotros. La santidad es la totalidad de nuestra humanidad, espíritu, alma y cuerpo, entregada plenamente al Señor y moldeada a su voluntad. Eso es su santidad. ¿Lo quieres que lo repita otra vez? La santidad Es la totalidad de nuestra humanidad consagrada plenamente al Señor y moldeada a su voluntad. Y eso es lo que la iglesia de Dios debe de tener, pero no puede tener nunca aparte del, que, del Espíritu que santifica, o sea del Espíritu Santo. Pues te voy a decir una cosa, no hay un pedacito ni un ápice de santidad bajo el cielo si no es por la operación del Espíritu Santo. Entonces, si en tu vida estás sacando al Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene entrando a tu vida? ¿Estás expuesto a que venga el diablo? Empieza a atacarte y por eso caes, y caes, y caes, y caes. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad está en ti, todo tu ser, todo lo que tú eres está metido ahí, ¿qué pasa? ¿Qué resultado hay? Hay santidad. Y entonces es bien fácil guardar sus mandamientos, porque en ti ya está el Espíritu que está provocando esa santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Por eso te digo del chiste ese, o sea, quita de, de, de mi Biblia o sea, todo lo que hable del Espíritu Santo, pues, qué queda? Pues, la pasta. Sin santidad nadie verá a Dios. Y, y mis, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mira, una iglesia desprovista de santidad, ¿qué efecto, voy a entrar al segundo punto, o sea, ¿qué efecto tiene en un mundo allá afuera? Ninguno, ninguno. Mira, la gente de allá se burla y nos desprecia a, a la gente que decimos que somos cristianos porque somos inconsistentes. In, con lo que decimos y con lo que hacemos Sí o no? y no te dicen pues no que muy cristiano no que muy creyente es que no no, no concuerda lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo entonces necesitaremos al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, claro que sí. Mira, una iglesia sin el Espíritu Santo puede desear salir allá y conquistar allá el reino y todo, pero ¿sabes qué? Si no vamos con el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada. Hay una parte que dice en la Biblia, dice, Al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? fíjate qué grueso está eso. Y muchas veces leemos esto y, y lo, lo proyectamos a otra gente, pero, pero yo te pido que lo agarres para ti y te gustaría que Dios te dijera a ti, ¿qué tienes tú que hablar de mis palabras, del Evangelio, de la obra, si tú no has tomado mi pacto en tu boca? O sea, ¿qué? créeme, esto es, esto es pesado, ¿eh? O sea, ¿Cómo queremos salir allá si, si, si nosotros no tenemos al Espíritu de Santidad, y la santidad no está operando. Sí, Mira, es por eso que muchas personas, la lluvia es detenida en sus vidas, no hay eh, prosperidad en, en lo que hacen, en sus trabajos, dicen que son hijos de Dios, dicen que son siervos de Dios, pero ¿sabes qué? Hacen otras cosas y únicamente están sembrando pecado, iniquidad y rebelión en sus vidas. Mira, predica más al mundo, los actos de la iglesia que las palabras de la iglesia acuérdate que la iglesia eres tú ¿eh? quiero traer a tu memoria rápidamente y ya casi voy a terminar pero no hay ninguna probabilidad de victoria para Israel, o sea para ti, para mí, mientras la maldición de Acán esté en el campamento recuerdan esa historia de Acán o nunca la han leído esa historia no Está el ejército de Dios peleando contra sus enemigos Y Dios manda a todo su pueblo y le dice ¿Sabes que De este pueblo que tú vas a derrotar no tomes nada Ni siquiera ovejas, ni, ni oro, ni nada dice Todo lo que tomen de botín va a ser para mí Dice el Señor ¿no? Entonces les manda Y entonces va al pueblo de Dios y les da una gran victoria al pueblo de Dios Pero una persona que se llamaba Acán Agarra y dice, oye, no, pero viene esta tela, está padrísima, ¿no? Y este oro, ¿no? y agarra y va y lo esconde en su tienda. Una persona. Después vuelven a salir a pelear contra otro pueblo y los derrotan terriblemente al pueblo de Israel. Y entonces, ¿quién era su líder? Josué. Josué agarra y dice, Dios, oye, pues, ¿qué onda contigo, Dios? Y no a veces le decimos así, ¿qué onda contigo Dios? O sea, me acabas de dar la semana pasada una gran victoria y ahorita nos hacen pero trizas. Y Dios le dice, ah, lo que pasa es que desobedecieron. ¿En qué desobedecimos? Yo les dije que no agarraran nada. Como una figura de no contaminarse. Pero, pues, ¿no no agarramos nada? Sí, hay una persona que tomó. Y entonces empiezan a investigar y todo, y encuentran que sacan. Por una persona el pueblo de Israel fue derrotado. Entonces, no va a haber probabilidad de victoria para nosotros mientras cada uno de nosotros estemos en nuestras cosas ¿eh? queremos como iglesia salir impactar allá afuera mira yo, te, yo, yo te, te recomiendo que te metas y le digas Espíritu Santo lléname, Señor Espíritu Santo moldeame, Espíritu Santo trae santidad a mi vida lléname de tal forma Señor que, que, que pueda yo reflejar lo que tú eres Espíritu Santo no ves la necesidad del Espíritu de Dios y a veces decimos ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Necesitamos el Espíritu de Santidad. Escúchame, allá afuera, a las mentes perversas, a las mentes sin Dios, no les interesa la justicia. Los hombres carnales, los que no conocen de Dios, no están ávidos de santidad. Ellos no van a desear santidad, ellos no van a desear justicia esperar que un corazón allá afuera perverso estuviera enamorado de la santidad sería lo mismo que esperar que el diablo mismo estuviera enamorado de Dios ¿se entiende eso? pero sabemos que el pecador tiene que amar lo que es puro y recto de lo contrario no puede entrar al cielo pero tú no puedes hacer que ame eso tú no puedes hacerlo ¿quién podría hacerlo sino el Espíritu Santo que hizo que tú mismo amaras una, lo que una vez despreciabas. ¿Por qué hoy estás aquí? Porque de repente alguien te habló de la palabra de Dios y el Espíritu Santo entró en tu vida y hizo que amaras lo que a lo mejor en algún tiempo despreciabas y decías, no, yo esos cristianos, a mí nunca me van a lavar la mente. No van a ser lavados. ¿Y hoy te estás aquí? ¿Sabes quién hizo esa obra? No la persona que te compartió, el Espíritu Santo. Por tanto, no salgamos a luchar contra el pecado mientras no hayamos tomado las armas del arsenal del Espíritu de Dios. Las montañas de pecado no se van a convertir en llanuras a tu mandato a menos que el Espíritu Santo se agrade en hacer eficaz la palabra que tú hables. De esta manera vemos que necesitamos al Espíritu Santo como el Espíritu de Santidad. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué luz necesitamos? La luz de Cristo. Sí, pero ¿cómo viene la luz de Cristo? A tu vida a través del Espíritu Santo. Vimos hoy dos puntos. Ya me faltan otros dos puntos. Pero lo que yo quiero y, y, y créeme que es ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? De veras quisiera tener un, una, una jeringa granota y poderte inyectar en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. El domingo pasado estuve diciendo unas cosas que son bastante fuertes y creo que las voy a volver a repetir. Tú no tienes que hablar en contra del Espíritu Santo. Ten cuidado con lo que dices en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es delicado. ¿eh? Si tú dices, no, es que el Espíritu Santo, no, no, no, y andas buscando argumentos, tratando de encontrar en la Biblia y todo, no, este no es el tiempo del Espíritu. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Jesús no está aquí. Quiero decirlo en buen sentido. Él se fue para dejarnos al Espíritu Santo. Y nos dijo, les conviene. Y a veces decimos, Jesús, ¿cómo quisiera verte cara a cara? Y, y está bien, yo también quiero verlo cara a cara. Pero la presencia preciosa y hermosa del Espíritu de Dios, hoy aquí, es algo que yo quiero día de hoy es algo que yo quiero abrazar día a día, yo quiero ver tu rostro Espíritu Santo porque es una persona yo quiero hablar contigo, yo quiero amarte Espíritu Santo, yo quiero que me llenes yo quiero que, que, que, que satures cada célula de mi ser, cada átomo de mi ser, mi ADN todo Señor, oh, todo lo que soy hasta en lo micro y en lo macro Señor lléname y satúrame Señor y ese debe de ser tu clamor mira yo quisiera tener una jeringota así y decirte, inyéctate del Espíritu de Dios Llévate eso en tu vida, porque el Espíritu de Dios, y lo vamos a ver en los puntos que siguen, pero el Espíritu de Dios es el que trae la presencia de Jesús a tu vida, es la que trae la presencia del Padre a tu vida. Si tú quieres acceder al Padre, si quieres acceder al Hijo, o sea, la forma en que te relacionas con ellos es a través espiritualmente y es a través del Espíritu de Dios. De ahí la importancia de la necesidad del Espíritu Santo. ¿Quieres ver tu vida transformada? Métete con el Espíritu de Dios. No estoy hablando otra doctrina. ¿eh? Estoy hablando de la tercera persona. Lo que pasa es que la iglesia por tiempo ha hecho a un lado el Espíritu de Dios. Y mira, y no importa si te ríes, si te gozas, si te caes. Si te... O sea, mira, eso es, esas son otras cosas. Son, son manifestaciones del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por las manifestaciones. Si cae oro, si caen plumas, si caen no sé, sea, gloria a Dios, pero ¿sabes qué? Yo no nada más quiero las manifestaciones, yo quiero al que hace las manifestaciones. Ese debe de ser tu anhelo en tu vida diaria. ¿Por qué nuestra vida a veces se seca y está detenida? Porque no nos metemos con el Espíritu de Dios. Él vivifica tu alma, Él ilumina tu vida y Él es el Espíritu de Santidad. ¿Sí? Entonces, iglesia, caminemos en un mismo sentido. Caminemos en el Espíritu de Dios a donde Él nos quiera llevar, porque ese es el mejor lugar, estar en su voluntad. Por eso tenemos derrotas en nuestras vidas, por eso tenemos tantos conflictos, porque, deja, mira, de, yo les diría, dejamos la lectura, dejamos la oración, y es otro punto que vamos a ver o sea dejamos la oración y dejamos la comunión con el Espíritu Santo entonces claro que nuestras vidas se convierten en un caos y luego clamamos Dios ¿por qué? ¿por qué Dios? ¿por qué? si no ves que yo estoy aquí ves que, que doy mis diezmos y ves que doy esto y ves que, que ayudo allá y todo pues sí, el Espíritu Santo pero me tienes olvidado hijo lo estás haciendo en tus propias fuerzas ¿por qué no lo haces a través de mí? la palabra dice no es Por espada ni por ejército. O sea, ¿qué está diciendo? No es por lo que tú puedas hacer, por lo que tú puedas organizar, por lo que puedas meter aquí. Es a través de mi espíritu. Cierra tus ojos, por favor. Y a la luz de estos tres puntos que hemos visto, o sea, entiende lo que dice aquí en Romanos que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego dice, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Mira, el Espíritu de Dios tiene que impactar tu vida para que tú puedas salir a impactar al mundo el jueves estaba hablando con una persona y me decía, oye, lo que yo he recibido lo que yo, yo, yo he estado escuchando acerca del perdón y de la relación con Dios yo voy con las personas y les, y les comparto de esto dice, y, y me ven con cara de what le digo, ¿sabes por qué? porque lo estás haciendo por tus propias fuerzas y esas personas no han nacido de nuevo, ellas necesitan escuchar de Dios para que, que se arrepientan de sus pecados y nazcan de nuevo, y entonces tengan vida por el Espíritu de Dios, y entonces cuando tú hables la Palabra de Dios, esa Palabra va a impactar a esa gente. La necesidad del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Señor, Aquí estamos, esta iglesia, este cuerpo, Señor, delante de tu presencia. Y te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú traigas a nuestra vida hoy esta realidad de que te necesitamos, de que no podemos ser cristianos o hijos de Dios haciéndote a un lado, Espíritu Santo. Yo te pido hoy perdón, Espíritu Santo, si hemos hablado alguna vez o hemos pensado alguna vez o hemos tratado de argumentar con la palabra alguna vez, Señor, que, que, que no es tu tiempo, que no es tu mover, que no eres tú y te hemos contristado haciéndote a un lado. Espíritu Santo, yo, yo no quiero entristecerte. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu pasión, yo quiero, Señor, lo que tú tienes lo que tú quieres para mí.